¿Qué pasa? ¡Muy buenas! Esto es el desván del rock. Y aquí estamos otra vez, los malvados rock and rolleros, para abrir esos baúles que tenemos cerrados. Ya estamos moviendo los cerrojos, sacando esos vinilos y esos CDs que vuelvan a sonar, volverlos a oír. Y enfrente de mí, como siempre, con esa melena rizada. A ver qué dices hoy. <risa> no. Hoy no puedo decir nada porque te veo bastante bien. <risa> Manejando la técnica, como siempre, Boque. Gabón y Gabón Venga, tú eres el primero. Y Gabón a toda la peña que nos escucha desde Sinchili, por las redes sociales ya a toda la peña de Pues como ha dicho Emi, aquí están las ratas saltando alrededor nuestro Entre el polvo, los vinilos, las cajas ¿Y qué pasa? Oye, Espin nos va a contar el programita de hoy Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias porque por haberme dado paso a vez <risa> <risa> En segundo lugar, Emi no se ha atrevido a decirte Pero te parece el más alcantar de <risa> Tancar Bueno, menos mal que esto es la radio, la gente no nos ve sí, bueno. No voy a hablar de vuestras putas calvas <risa> Y bueno, pues vamos a tener un programa muy movidito, muy calentito, para el frío que hace, con su... Mira, vamos a tener una versión de Volbeat, de eh, 16 dólares, versiones como siempre, y bueno, cargadito de, de buen rock and roll, y pues subiendo la temperatura, encrechendo en cada Sí, campión. vamos a ir un poquito, ¿no, Spie? Empezamos un poquito así, lo relajado, porque este programa evoque. Algún día haremos un especial canciones lentas o alguna cosa de esas, ¿no? Eh, no. Dice, "Boca que contigo lo no baila." Vamos, eso es como poner una foto y que la gente acierte qué cervezas bebe cada uno. Ni el 14 Eso de... era imposible. Ni el 14 de febrero ni nada de eso, ¿eh? No. Eso es el día el día del Corte Inglés dices. Bueno, pues entonces hoy vamos a empezar lo más que se nos acabó Prowler. Lo vamos a empezar lo más lo más lento que nos deja que nos dejan en este programa que es con la velocidad casi a tope y vamos a ir subiendo subiendo porque vamos por lo que tenemos en el listado de canciones vamos a pagar a acabar pegándole fuego a la radio casi y frío hace cojones o sea que está bien que le demos un poquito de, de marcha hoy, sí, hoy, su... hoy a, mira que el, que, el, que el viernes pasado también hacía hacia frío ¿eh? y ya subimos subimos la temperatura Yo creo que hoy también vamos a subir, vamos a subir. Nunca como hoy las, las guitarras han sonado tan cañeras aquí en este programa Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, espidinos dinos que, con qué vamos a empezar hoy Pues vamos a empezar con un temita de Empezó siendo un proyecto, pero llevan ya cuatro álbumes Allen Lande Son son unas bestias pardas de los dos de, de la voz eh, Rusen Allen, el cantante de Symphony X Y George Lande que se ha hecho tributo con Dio, bueno, tiene tiene una carrera individual espectacular y, bueno, y se ha presentado como chasgarrillo <risas> hasta las semifinales <risas> de Eurovisión por Noruega. <risas> bueno, cuando has dicho es la voz, yo pensaba que iba a participar en la voz también. No jodas. <risas> On Got Talent. <risas> no sé, no la, pues ganaría, por mí, ganaría de sobra vamos de calle. Estos es una, grupos una escandinavos, ¿cuál fue, cuál, ¿qué año fue que se presentaron los...? Estos Kival, Lordi Lordi, Lordi, Lordi, finlandeses el Lordi. Tienen tienen tienen mucha afición por, por, por llevar bandas no, no como aquí que mandamos <risa> ¿A quién va, a quién vas a decir? No, porque, porque aquí ha habido no, de mira, todo. No Desde Masín, a quién maneja mi bar, la Remedios Amaya, yo creo y que el Cruzadito, ¿cómo Dios se llamaba este? Pavo? El Chiquile 4 yo creo que <risa> Bueno, sí, las 22, venganza, venganza. Gabón, Horereta, las 22.06, si aquí hablando de Eurovisión en el desband del rock, no, oh, no son no. algún tema. Bueno, venga, vamos a empezar en serio. Venga, sí, vamos vamos ir, con el temita de, de Yorlande, que se llama Come Dream With Me. has de sorprenderme, Spi. Qué pedazo de tema, tío. Buenísimo, buenísimo. Jo, oh, pues me alegro, me alegro que os guste y que la audiencia también. Además es un tema muy bonito para empezar un programa, ¿no? Para como que para que la gente se venga arriba, tío, esos esos temas que, que te dan alegría, que, que te pega a subidón, ¿no? Pues te dan ganas de empezar pues a tope. Y encima empieza el fin el fin de semana. Yo tengo fin de semana largo además, o sea que no puedo estar más feliz. Y vamos con los Astral Doors, las puertas astrales. astralers y, ¿Y esta gente quiénes son? Porque yo personalmente no los conozco. Tengo que admitir mi ignorancia, sigo eh, en primero de, de rock, tío, y, y no paso de curso, tío. <risa> mientras Tú vas a responder hasta el recreo. <risa> ya te digo. No, pues es una bandita sueca y es que tampoco mucho más que decir es una banda suca que ya tenía sus siete discos así y el tío es fanático de pues de, de esto ya de rainbow el teclado es muy característico es una te puede sonar un poquito al órgano hammond poquito de eso y el que de don aire no de de raimo y un estilillo pero sí, onda sí, sueca sabes muy pues un pese power ahí muy d de, de, de darte vidilla sí, de, sí, alegre sí y tal, con una voz muy característica, el tío tiene en algunos momentos cuando hace la voz así un poquito ronca, después ha eh, hecho incluso como como de dios, ¿sabes? Un poquito la voz, un poco al estilo dios, una voz muy rasgada, a me, me encanta, me encanta y luego estuvo en otro proyecto, se llama Civil War. Y bueno, ha estado una temporada y también muy muy esa onda muy épico, muy en la onda que te gusta a ti. <risa> yo creo que os va a gustar. Sí, yo creo que sí, estamos ahora em estamos empezando el programa y estamos poniendo joder, temas que, que la gente se venga arriba, que empieza el fin de semana y el frío lo vamos a acabar aquí hoy, esta noche vamos a acabar el frío. Y yo les recomiendo que lo escuchen porque vamos a terminar muy arriba hoy. Sí, sí, va, vamos a ir subiendo, subiendo como la espuma. A uno se va a asustar y todo. Pues dale cañita. New Revelation. <risa> The rider came from far away to tell the story to the king He was ancient and old find the soul pursuer taking through the plains to see the vultures ah, the right into the universe ready to see now That G-H-O-R-O Bueno, qué bueno cómo hemos empezado hoy, tío, cómo hemos empezado hoy. Qué hard rock, tío, qué qué, qué, qué sonido más bonito, va. Estoy entusiasmado. <risa> Se está viniendo arriba, eh. <risa> vamos, me alegro, me alegro que, que, que, que os guste, que os guste. Y si pensáis que que no podemos seguir mejor, pues podemos seguir, eh. Aquí venimos, boque boque, ¿con qué vamos ahora? Pues vamos a ir con Bonfire, una banda que Allá por el... Bueno, son más antiguos, del 70 y algo, pero allá por el 88 vinieron con los Judas al velódromo. Fue de los sí, primeros... Sí. Vinieron teloneándonos cuando todavía tampoco Feno era un grupo así muy conocido. Aquí no. ¿No? Y manera. ya llevan sus añitos, ¿eh? Pero... ha pasado tres cantantes o cuatro, ¿a cuál mejor? Yo me quedo con el primero, evidentemente, pero... No sé qué más me gusta, pero como canta es una pasada. Y ahora pues vamos con un temita es, eh, del segundo disco de Fireworks, eh, titulado Ready for Reaction.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 ¿Cómo, ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto? Y con lo, de los Bonfaya nos vamos a los Crystal Eyes, que, que también siguen este rollo de, de heavy <risa> e, europeo, digamos, ¿no? Exactamente, son suecos también. Es una, una banda que ya lleva sus añitos, habrán empezado aproximadamente sobre el 98 por ahí. La bandita que ya tiene ya sus 6 y 7 discos y pues muy para mí sup tienen buen directo. Una banda muy maja y bueno, vamos a poner un temita. Se llama Inselench Derry March del 2000. Suecia, Alemania, unas bandas de verdad que, que están dando, que no nos da ninguna pena que los ingleses hayan ido de la comunidad <risa> europea porque aquí en Europa nos defendemos perfectamente para hacer buen hard rock, buen heavy metal, con buenas voces, buen sonido y para rematar ahora mismo ESPY a los Halloween, a, alemanes también. Eso es. Sí, Eso es. la banda que hemos escuchado... El... Creo que han chupado bastante Halloween, ¿no? También. Sí, de influencias, está claro. Sí, crearon, creados en el 92, pues... Sí, su tenían un... Suecos, una banda sueca, Potentorra. Al primer disco de Halloween, al Balls of Jericho, ahí me, me, me recordaba un poquito... Ha bebido de... un pocuito de, de, de, de esa reminiscencia. Sí, así. sí, sí. No, sí. pero ahora el primero no, nos vamos a ir a otro de Halloween. Sí, Eso no. es, con Deris. Vamos? vamos con Deris. Ajá. Uh -huh. Que ya es, pues, su doceavo álbum. Es un álbum del 2003. El álbum se llama don Come Easy. Y el tema se llama you a the Time. A líder sin perdón. Sí, sí. ¿Vas a decir algo más o lo pincho? ¿Qué quieres más que decir? ¿Pinchad? No sé. Tú se queda la información de los grupos. Pero no, no. Sí, si tampoco mucho más que decir. Hay pues, que escuchar. Que yo digo que... A este cantante le va a pasar como Brian Johnson, que va a ser el nuevo y va a hacer Maldisco ya que el Kiske. No, no, va a hacer. Ha hecho, ha hecho, <risa> ha hecho mal, ya Maldisco. Ha hecho, sí. ha más hecho Maldisco marzo. que el Kiske ya. Y <risa> viene de otra banda jarroquera, porque el tío tocaba en Pink Green 69. Antes que... Que lo sepáis, sí, sí. Y muchos álbumes. Sí, sí, sí. Eh, lo que pasa es que era muy amiguito de Wake Up y querían echar a Kiske hacía tiempo. Estuve en la gente reportaje y... No, reportaje y... Gente, ¿o no. no manías o yo creo que era por el tema de cómo iba evolucionando porque él mandó él quería componer también y empezó a componer pero quería más melodía más yeah. melodía que fue pues el, con los discos eh, Pinbull o Apple eh, Camaleón y tal pues un, bastante más melódicos un poco más en lo que ha hecho últimamente a nivel individual y pues lo quería encargar y punto <risa> es que no hay otra entonces trajo a su coleguita y bueno pues a mí se queda afónico muchas veces pero bueno Pues es como te algo más que decir. No, es que me tiréis de, de, poner la, la me tiré de la Estuve viendo, mira, ya, ya que seguimos. Estoy viendo el otro día un vídeo del, del Keeper 2 que mm. estaban eh, haciéndolo en directo los los dos cantantes mm. y de verdad que la que, que se lo curraron los dos bien, ¿eh? El quisque parece dos quisques, pero pero vamos, muy, sí, muy, muy esa gira muy. que han hecho por dinero la de Pumping United con tres guitarristas, el bajista, los dos cantantes, Sí, obvio, sí, sí, sí, sí, sí, Es sí. lo que vende ahora las, las cosas esas. En volver que qué bien, qué amiguitos somos todos. Bueno, bueno, bueno. <risa> Venga, vamos, vamos. Vamos a, vamos a escuchar <risa> ya Sal Silent <y> Design. <risa> van del rock. Hostia Lerro, 2235 viernes noche. Ay, deberíamos de estar en algún bar tomándonos una cervecita, no Pero no se puede, no se puede O, pero, o no nos dejan, no nos dejan no Pero deja. bueno, los tenemos en mente a los bares a, Bueno, a todos y en concreto pues tenemos a Laker Al Reina Al Aralar Al Gamón 14 Y al Querala Y al Querala Con sus respectivos nombres, dueños, camareros Y todo Y, y sus, gente que va a beber Y, y todas las cosas que, que se hacen en ellos Y Pues hoy les hemos traído dos temitas ¿Más nacionales? ¿Dos, dos sí. temitas nacionales? Sí, porque bueno, hemos empezado, la verdad es que hemos empezado el programa un poco cañero <risa> pero, pero vamos, bueno, muy bueno, eh ahora, Hemos empezado el programa a tope Y vamos no, no, a acabar peor, pero bueno Y lo que espera, eso es Pero bueno, para pensando un poquito en los bares y la gente que suele estar en los bares Esto es un, un par de temas como para escuchar de poteo Eso es, eso es y el primero que vamos, vamos a poner los dos seguidos, y el primero va a ser... Los dos son temas antiguos. El primero va a ser La Fuga y luego Marea. Cántabros, Cántabros. Sí, desde Reynosa Cantabria. Y luego... Ahí sí, ten... sí que hace frío. Ahí sí que hace frío. <risa> pues los otros son de Berriozar, de, de Iruña, o sea que... Pues el calor no hace, ¿eh? <risa> y también la Marea vamos a escuchar también luego El Perro Verde, o sea que... Bueno. Eso es. La Fuga y Marea, los dos los dos grupos. Seguiditos y... Y pensar en los bares, tomaros una copa Como si estuvierais en vuestro bar favorito Hacer chinchina ahora con unas birras Y hacer concurso de ¿Quién bebe esta birra? <risa> La fuga y marea ¿De dónde sacará las pelas la luna? Para salir todas las noches He quemado la salud y la fortuna Siguiendo la he perdido el norte Dale una patada re Hoy no vas a ser de nadie Tu rutina puede esperar Vamos a vivir del aire ¿De dónde sacarán las fuerzas el sol Para salir por las mañanas Que nunca nos hemos llevado bien los locos que se dan la espalda Ven y deja que esta noche la gobierne yo Pide mañana al jefe Baja por diversión Ven y deja que esta noche la gobierne yo Pide mañana al jefe Baja por diversión que se ha hecho tarde con el camión de la basura a casa a volver cuando el madrugador ya se deje de ver ven y deja que esta noche la gobierne yo y de mañana al jefe baja por diversión ven esta noche la gobierne yo y de mañana el jefe baja por diversión. Los mollidos de los gatos al amanecer dirán que se ha hecho tarde con el camión de la basura a casa volver cuando el madrugador ya se deje ver ven y deja que esta noche la gobierne yo y de mañana al jefe baja por diversión ven Y que esta noche la gobierne yo, pide mañana al jefe, baja por diversión. ojitos rojos, estuve bailando con la mala suerte, le he contado... Lo que puede ofrecerte un saldiador de caminos perdidos un costurero en los hilos que han enredado mi vida soy el que no tiene sitio, soy el pellizco pa' cuando te olvidas que soy el perro verde de que soy el perro verde Se están capotando el cielo Así no llorarás tan sola Si quieres me afuzas pa' que muerda el suelo Que estoy hecho a pintar mis suelas Del color del polvo de donde yo quiera Mis sueños pasean por cualquier acera Me he asomado al donde jugo mi amor Y te he visto esconderte No pude juntar el agua con aceite Mmm... Si no Me vuelvo sincero Nadando la piel de mi sino podrido ¿Qué quieres tú, compañera? Pa' cuando vengas conmigo ¿Qué es lo que puede ofrecerte? Un salteador de caminos perdidos Un costurero en los hilos Que han arreglado mi vida Soy el que no tiene sitio Soy el pellizco pa' cuando te olvidas mí. ¡Buah! ¡Joder! ¡Joder! Hemos, hemos, hemos metido buenos temas, ¿no? Para sí, los bares. Sí, sí, sí, sí, y casualidad, sí. bueno Los dos participaron en drogas Aunque sea la fuga y marea Estos, cuando les llaman así Para participar, que les hagan un poquito de Coros y un poquito de tema Sí, yo creo que además a estas bandas Joder, o esta gente que está en bandas Grandes, les gusta que Echan o sea, una cooper, mano, ¿no? Sí, Echan una mano Ahí a, a la gente. Sí, y sí. dos bandas que han estado En el pueblo también aquí la fuga estuvo hace, si no me equivoco... ...3 o 4 años aquí en la plaza... ...Lasco y Marea también ha estado aquí... Sí, y, sí, sí, sí... sí, sí, sí. ¿Y ¿Quién ha dicho que se piró? El Drogas, dices... No, que los dos temas ha hecho colaboraciones... ...en dos temas que hemos escuchado no, es que había colaboraciones del Drogas... ...a ver, ¿qué, qué, <ríe> Digo, ¿qué, ¿qué se te ha ocurrido Cerebro ahora? Cerebro a la fuga, como la película... <ríe> no, pero es verdad... ...son son dos temas para estar poteando... ...estate una copita allí, a gusto... ...escuchando... ...sí señor, sí señor... Bueno, pues nos vamos a ir con otra cosita... Que, que une, que hace... Que cierra el círculo de estos dos temas. Porque une todo. Une a estas bandas. Une a... a al, al Drogas también. Y son leño. Leño, digamos que es la... La banda madre de, del rock urbano. Barricada. Herederos de, de ese rock urbano. De esa... De cantar al barrio, de cantar a las cosas que pasan en la calle, ¿no? Y canción reivindicativa Reivindicativa, sí, sí Canción sí. protesta Eso es, eso es y luego montó a Rosendo, ¿no? Rosendo Mercado era Claro, pero bueno, <risa> ya Rosendo se basaba mucho porque, hombre, una parte fundamental de, de Leño es, era Es él, evidente Es él, ¿no? Pero bueno, Leño era, como, como, como decía además Rosendo en un directo, ¿no? Leño se acabó, esto es otra cosa, ¿no? O sea, cuando él se puso por su cuenta era otra cosa, ¿no? Y Leño, eh, como muchas bandas... Eh, no sé, ese rock también solo se ha hecho en Madrid. Yo no... Eh, aunque Barricadas son de aquí... Eh, joder, incluso Leice, ¿no? También uh -huh. eran era un poco ese estilo de, de rock de rock de calle, ¿no? Más heavy, más heavy, pero sí. Pero bueno, pero era... O, o incluso los que más da de Rentería, tío. Era contar las cosas que, que le pasaba a la gente del barrio, tío, de de tus movidas, de, de tus cosas, ¿no? De hice, sí. Mezclaban el rock con la protesta del punky. Sí, es verdad, sí, sí, sí, exacto. Y con la temática de los cantautores, ¿no? Sí, no, sí, y, sí. Y le hice concretamente también la temática de, lo, hice, que, hice, de lo que sí. lo que pasaba que en los 80. A de, ver si sí. de las drogas y todas las historias de la y gente que ha muerto y Sí, sí, están las movidas sí, callejeras sí, sí, urbanas. Sí. Entonces, yo creo que se ha perdido un poco eso, ¿no? Al final de los años eh, no sé, final de los 80, primeros 90, sí que aunque no tiene nada que ver, ¿no? El rap, sí, la gente que hay, que, que cantaba rap, eh, sí que eh, cogieron un poco ese testigo de seguir contando las cosas de, de, de, de la calle, ¿no? De las cosas de, del barrio. Yo pienso, ahora mismo no sé qué pensáis vosotros, pero pienso que los rockeros hemos perdido la calle. Pienso que ya, nos, ya no ves chupas... No, no en la calle estás, no, no, no, no, eso sí, eso no está que No ves casetos, no ves música en la calle como nos poníamos. Joder, Joder se ve, pero es que ff, ve, te cuento no, lo que yo veo los chavalitos ahora. Pero no, no, sí tienen, llevan altavoces, pero, pero qué música que están sí, escuchando. Bluetooth Pero sí, pero reggaetón. Sí, sí, porque reguetón. no hace mucho, Ostras, hay una A eso me refiero. Hubo una frase, ¿no? Que con el rock nosotros aprendíamos inglés. Con el reggaetón los chavales hablan mal español. <risa> <risa> es que es así. Y es que encima son dos putas notas. ¿No eres muy generoso? Bueno. Pues son todos ritmos ampliados. Eh. Pues sí, Vamos, no programados. Y, y, el... y la letra es toda la misma. Y la letra es toda pa, la misma pa, pa, tum, pa, tum, No, no, no. No, no y, voy a seguir porque no la gente va a dejar de escucharnos. Ese, no, no, no, fue, no, lo que quiero decir es eso, que, que esa, esa cosa de reivindicación, que lo mismo... Ya no hablo de del Arbitraf de Heavy porque luego pido un Heavy que sí que era más como como decir el drogas de, de capa y espada, ¿no? De, de aventuras y de, de, de otras historias, pero pero realmente el los, rock los stories ocalibur. Eso es, lo realmente el cuando estamos preparando roll, estamos preparando otro tema entre Lise, Tor, Studio Arco Iris y dragones sí, y bueno, pero bueno. El rock and roll que hacía Leño era un rock urbano, lo que es lo que se llamó rock urbano de, de mm. Madrid, tío, sí, sí. de Madrid, de Madrid. El amigo Stanis si no está escuchando, que es de Madrid. Él sabe perfectamente lo que a lo que refiero porque no se ha hecho en ningún otro lado. Aquí tuvimos el rock radical vasco, que era muy una cosa muy muy de aquí con los problemas que había aquí, ¿no? Pero pero heredero a lo mejor de, de esa forma de hacer el rock and roll cacileño, ¿no? Como, como como luego hizo Barricada y luego Barricada ha transmitido a es mi opinión, eh. Sí, sí, no, Otra, y, hay, y escapándose un poco de la movida madrileña, que al final la movida madrileña eran cuatro, cuatro pijos con pasta Exactamente. Sí, sí, sí, sí, sí, pues nos quedamos a... escuchando a Leño. Vamos a, vamos a escuchar a Leño al tío Rocendo, mientras tanto más un temazo, un temazo de porque a Leño solo sacaron Tres discos que de verdad que son tres joyas y escucharlos. Y un te, un temazo de Leño mientras tanto, escuchar la letra porque es una letra real real de la vida eh, eh, joder, te cuenta que no solamente hay que vivir la vida, sino joder apreciar cada momento Ahora Imi nos va a comentar algo sobre el Leño, que, es, ¿Qué, qué, es, que... Es, es por la edad, más que nada, ¿eh? porque es de tu quinta. La verdad que sí, jo, es que son son muy grandes los Leños. es que han han abierto muchos muchos caminos para muchísimas cosas y, y son referente para pa muchísimos grupos, es que hasta sé, es hasta el, el rock transgresivo de, de Robin Robert Nesta con el Freme duro tiene tiene base también en en Leño, ¿no? Es que es lo, lo que hizo Leño ha sido, y no se ha valorado, y no se ha valorado nada, nada, nada, nada. Ahí el abuelo, el abuelo. Bueno, aquí dejamos ya el tema el tema leño esta ha sido el cuarto de hora de emmy Venga, nos vamos al cuartito de hora, a los cinco minutos de ESPI. Ahora vamos a cruzar el charquito un poquito y nos vamos a dejar de historias y volvemos un poquito a la onda. A la onda. Vamos con Quen Rides con la canción Queen of the Rails del mini LP que sacó. Ya pensaba que te iba a salir entre el grupo y el título de la canción. No, no, no. <risa> el vídeo cosas... el, el, el vídeo estaba muy bien, eh. El vídeo estaba muy bien. Joder, joder esos vídeos en VHS, <risa> claro, hoy en día estaban, se ve fatal, pero bueno, la verdad que es un temón y es sí, comienzo, sí. Eso, el comienzo sí, de su comienzo. más es verdad, cómo, ¿cómo rompieron, eh? cómo rompieron. Pero ese, ese origen luego empezó siendo más progresivo y tal, pero empezaron pues, muy mamando mucho de Iron Maiden. Sí. Y un falsete, un falsete el falsete, tío con la ¿cómo? voz, vamos. Me cago en día. Pero es que era, me parece una burrada cuando vi ese vídeo, me pareció un escándalo. Pues vamos con por ella, porque con Queen of the Rage... 16 dólares en una esquina de la calle trasera, es suficiente para un hermoso día, veo una ventana abierta, alguien oye a Erosmith, balanceándose con Dick Bray, caminando por ti. Necesito un trago rápido, más volumen más ritmo veo que los gatos están jugando a los dados son casi las 7 y perdiste todo tu dinero he estado caminando por las calles otra vez pero es lo mismo de siempre lo haré de nuevo solo para ver lo que el día me trae Pero es la misma vieja canción Lo haré de nuevo 16 horas en la espalda y una botella de Jack vacía Lamento informante que el veneno en mí en mi cuerpo te guía Para alejarte de este lío otra vez. Colbit y sus 16 dólares es lo que acabamos de escuchar y es lo que, como todos los viernes, Emi nos hace la traducción. Sí, ya comentamos al principio, pues no sé, pues esos temas, joder, que siempre tienes curiosidad por saber qué es lo que dicen, ¿no? Pues aquí en el desván te decimos lo que dice. De sí, porque sí, mucho inglés, mucho inglés, pero aquí entre Luzquera y Español nos salimos, o sea, aquí... <risa> bueno, bueno, yo me limito solo al castellano, pero... <risa> Y no, mal hablado, como dice Boque. Pero mientras las bandas unen bien... Pues mira, ¿Qué, ¿qué no, no que digan lo que sea, pero bueno. Volbeat, Volbeat es una banda grandiosa, ¿eh? Pues a mí me encanta. Es una banda grandiosa. más tiene una, una mezcla de sonidos, de, de guitarreos. La voz es muy personal, la del hombre este. Tío. Es que es, es una pasada, es una pasada, Volbeat. Joder, y verlos en directo es brutal. Yo les he visto un montón de veces y, y me parecen un escándalo. Además, directos son brutales, en Leyendas... 2 horas y pico de concierto subido como hoy en ese festival, subió muchas familias, subió a los chavalillos, le regaló púas, le, le baquetas, se montó un espectáculo impresionante. En, en esos conciertos que todavía nos hacen, que a ver cuándo, de, de cu nos dejan ir alguno. De cuándo de lo que estamos esperando y no sé si vamos a poder ir algún día, pues bueno, es pues eso. Venga, sí tener esperanza, que todo que todo pasará. Si sí, fíjate, si ya está diciendo Geoff Tate el de Queen Ridge gira Para el 2022 o sea, sí, Imagínate que se ha saltado este año o sea, que... pero Los festivales de los que hemos hablado otros días Como el sí. y estos Pues las entradas del año pasado valían para este a Y a no qué sabemos si la de este va a para el siguiente sí, Bueno, al final Para lotería primitiva, yo qué sé pero, al fin, paso que va. Bueno, pero está claro que a estos festivales Siempre viene Sabaton Ay, ah, los Sabaton también con, lo, con el tanque, tenéis que verlo De verdad, espectacular en es que... Metal Machín un temazo además eh, un poquito comentaros del metal machine eh, que está hecho como a retales de otros temas eh, porque habla de, de canciones de ayudas de, de hello When, de dio de oci y Como que quiera hacer un, un metal machine, ¿no? la, o sea, la máquina el, de metal el cajón que tenemos aquí roto que no entran las ratas y Pues la, lo mismo pero que han hecho una han hecho una canción los zapantes por favor las cintas los casetes eh, y lo hemos vuelto a pegar con celo y ellos han <risas> hecho y ellos han hecho y ellos han hecho una, una, una canción con todos esos con todos esos estribillos no escuchar estar atentos no y, y oiréis eh, todas esas todas esas es, esos títulos de canciones a ver cu reconocéis venga de reconocer que cuando ha empezado el tema me ha asustado. Esto de comentar que estaba hecho con trocitos de otros temas, estaba, me ha parecido que íbamos a escuchar el Final Kingdom de Europe. <risa> ya tuvimos ya tuvimos las, el programa pasado. <risa> el cachondeíto. El cachondeíto con, con Europe. <risa> con John Noron. <risa> bueno, de verdad que los Sabaton yo los tenía un poquito desconectados Pero, pero, bueno, me han sorprendido muchísimo y, vamos, estoy... Me, me considero fanático aquí, fiel, fiel a los sábados. ¡Te lo vas a tatuar! <risa> ¡Me lo voy tatuar! El culo, ¿eh? <risa> bueno, y ahora vamos con otra banda mítica que ya comentamos en el programa que hicimos de, de películas y vídeos, ¿no? De Los Ámbiles, la banda, la banda canadiense que joder, pues que eh, después de haber sido una gran banda a mediados de los 80 cómo cómo cayeron en, en la decadencia o en el olvido, ¿no? Y bueno, pues debería te recomiendo de verdad que veáis que veáis la película, ¿no? Porque es, bah, han sido han sido muy buenos y luego pues yo, yo que sé muchas veces pues no sé por qué una banda deja por una banda se cae y, y, y dejan de de escucharse o dejan... Se de... vuelven buenos, dejan el alcohol, dejan las sí. drogas sí. y se les va la inspiración. No, y las discográficas hace mucho. ¿eh? fichas por una buena discográfica de mucho apoyo económico. ¿eh? Ya. Ya, ya, pero bueno, si no te sale de dentro el componer... No, y... ya os contaré yo la historia entre Vanity with Intentation también algún día. Y veréis quién es más antiguo quién, quién empezó con la más con fama y luego ahora, evidentemente, la calidad se ha impuesto a a la compañía, ya. está claro. Hombre, lo que es bueno es bueno, eso no es eso no cabe ninguna duda. Pero bueno, casi ya lo he contado, <risa> o sea que a grande motor, bueno. los buenos músicos hacen buenos grupos. Eso sí es verdad y lo que es y lo y lo que perdura o sea, va, lo que perdura va a durar siempre, claro que sí, pero también hay que hay que mantenerlo, ¿no? Hay que tener siempre como una llama encendida. Si dejas una cosa se olvide, se olvide, pues pues no sé, al final cuando quieres volver de gira o lo que sea, pues nadie nadie va a, a verte, van, van a estar cuatro, Tienes, yo pienso que hay que estar siempre aportando cosas, ¿no? No, luego hay bandas que no han tenido suerte, y otras bandas pues que igual, no sé, pues por lo que sea, pues no han tenido esa, esa fuerza, o esa ese mantener, o, o han tenido idas y venidas, o lo han dejado una temporada, o... ya Pero como todos, si no eres serio ha habido muchas bandas no últimamente, pero en los 80 sí que había desmadres y el desmadre era lo que mandaba. Sí, sí, ahora sí. parece que manda eh, lo que es eh, la el, seriedad, eh, eh, lo que nos llamamos los oficinistas del metal, ¿no? Sí, sí, hay sí, que hacer sí. hay que hacer bonito, bien limpio, hay que estar afeitado y un poco macarrismo ahí. Sí, sí, sí, sí, exacto. No, pero pero es que ahora mismo lo que lo que no sé si ahora mismo se puede hablar de de Ahora no se puede hablar de, de, hablar de nada. Pero de un movimiento de heavy metal de melenudos incorru incorruptibles no como, como no, ya hablaremos 80, también ¿no? otro día pero ahora mismo lo que lo que se hace el nuevo metal y cosa de estas yo lo único que veo son chavales con camisas que no tengo nada contra las camisas yo mismo me las me las pongo también pero pero chavales con camisas mirando a los pedales sin importar a la gente que le está que ha ido a pagar una entrada para verlos. Parece que no lo sienten en directo. Eso es, eso no, es. chavalillos que tocan en grupos y están mirando más a ver cómo tocan otro otro instrumentista a cómo realmente disfrutar de la música también. Claro, eso es. Pero es que no nos damos cuenta que el que, el que va a un concierto quiere disfrutar y el que está encima de un escenario tiene que hacer que esa gente disfrute. si Es que si, si, si es, es muy fácil. Es Yo toco es, para que tú te diviertes. Si, no, si no me mueves, me pongo un videoclip. Te, te, veo, en, te veo en la tele. Pero, es que yo he visto muchas veces más movimiento de camareros dentro de un bar eh, sirviéndote copas que, que en muchos conciertos, sí, tío. Sí. <risas> Ostras, bravo, muchas veces vas a un bar y joder, ves camareros moviéndose, alegría, marcha aquí para allá y luego vas a un concierto y ves que los músicos están quietos, tío. ¿Pero qué quieres venderme, tío? Ya sé que tu música, ya sé que tocas muy bien, pero es que me da lo mismo, tío. Mm. Quiero quiero sentir la música, tío, y quiero moverme con ella. Y tú no me estás dando ese, ese aliciente, tío. De eso podremos seguir ahora y horas hablando. Es verdad, eso es verdad, sí, es verdad. verdad. Y hablaremos... Más, más largo y más extendido. No sé. Pero él me ha empezado a hablar de los ámbiles. Y vamos con los ámbiles. Y, y vamos a escuchar a los ámbiles. Venga, pues los Anvil canadienses, eh, de verdad, que fue una banda... Siguen ahí todavía el batería y el guitarra. Han quedado ahí como como iconos de, pues del sí, grupo, ¿no? Pero hecho, bueno, han pero han siguen ahí. Han hecho el sí, sí, sí. Sí. Siguen, sí, sí, sí, que están ahí, que están ahí. Pero con lo que fueron y lo que han sido y estar así, pues no sé, cada uno... Ya hemos dicho que es una banda que no ha tenido demasiada suerte, pero... A lo eh, mejor es eso, la suerte, la suerte muchas veces que sí, que sí, Pero que bueno, que se... es una leyenda digamos, de... Si en este programa hablamos de ellos es, es eh, Si hablamos de ellos Es porque todavía se le recuerda ¿No? Aquí sitio para todos, o sea, con lo cual Y si se recuerda A ellos, a Randy Rhoads eh? Pues vamos, a ello con un Una sensacional versión un tri De tributo a Randy Rhoads Hecha por Por el guitarrista de Azeb Y Sebastian Bach que es espectacular. Pues yo no sé. I don't know. Es, es, que, no, es, don't es know. que eso os he dicho. Es que no me habéis pillado. I don't know. I don't, pues eso os he dicho. I don't know. Yo no sé. Pero ya te ha dicho Emi que no sabemos inglés. Que mira, que él, es lo único que sé inglés. Pues por eso me adelantaba a traduciros. Por eso yo no sé. I don't know. Con el tributo este a Randy Rousey. nuda. Pero muy buena, muy buena. Además, cómo cómo imita un poquito la voz a a Ofi, ¿eh? Y eso que viene de un sonido un poquito diferente, ¿no? Skirr, Skirr, o sea, pero lo hace, lo hace bordado y mira, y bueno, y guitarra que os va a contar que viene de Athek, pero suena suena brutal. Sí, sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Es un es un temazo. Una una muy buena versión, Spice, muy buena versión. Como siempre nos traes, traes Las mejores versiones para el desván Eso es, las mejores para nuestro público Como dice el otro Pues a lo que viene ahora sí que hay que quitarle el polvo Pues, pues sí. esto sí Pues sí, porque esto pues tiene sea, una pues, capa de polvo encima Pues se lo he quitado a las ratas Que se lo estaban comiendo el vinilo Jester and today Pues, ¿qué que os puedo contar esa banda? Pues una banda pues, más mítica que la Coca-Cola, vamos. <risa> También 83, 84, ¿no? Eh, eh, sí, bueno, el tema, el tema que tengo hoy es del álbum del 95, pero sí que ya tenía ya... pues un, Es del álbum, del quinto álbum, pero sí que es verdad que tenía vosotros pues, cuantos álbumes más anteriormente y pues una mitad pues, mítica, o sea, pues, vamos, os voy a contar la pena que es una banda que ha ido de más a menos. Una pena, una, una, pena, una pena, pena de girar en grandes estadios. Ah, pues yo les he visto en Vitoria en una discoteca pequeña. O sea, el elefante blanco el que se llamaba y es una pena. Sí, pero seguro que lo daban todo, seguro que son de esas bandas que sienten el rock and roll bueno, a, a... ¿O siguen tocando por tocar por cuatro duros, como los varones? Eh, y van con una No, no, y van con una furgoneta. y, y Pues como, los, no, varones, pues como no, los varones, no, los varones pero, por eso. Pero gente súper agradable. Por, pues retírate y ten una muerte digna. O... Pero si no es que, no, sé, no, pero... no, no, no, no, no, es que no tiene nada que ver con los varones, no os engañéis. Yo, es es que Edi Meniquetti cantaba bien. Yo sé que esa apreciación personal, ya, pero yo cuando les vi a los varones en la... Y dices, o sea, estos están tocando por tocar, tío Ha sido una banda que ha llenado estadios a nivel internacional ha En sido? el Reading, tocaron, los varones uh, tocaron en el, el Reading Y sí, vienes claro. a Tung, vale, pero... Pss, eh, estás tocando por tocar No, pero bueno, o, o para Están tocando que... por dinero es O bueno, por, por los bars Puedes dinero. hacerlo, puedes seguir años y años y años Pero que se te vea que lo haces de Aston de directo Aquí se les veía que en directo no no hicieron nada No, pero la diferencia que te he dicho Que yesterday and today hicieron un pedazo de concierto Seguro. en una sala pequeña uh -huh. y gente muy no, humilde, discuto. no como la tontería que tienen pues estamos más que lo digan que alguno me crucifique los de Barón Rojo. Los hermanos sobre todo. Sí, sí, no, yo creo que de los tres que estamos aquí sí. votos a favor. Se, se <risa> llama espi, estamos en lo mismo. Sí, sí, está claro que en este caso estamos pensamos igual. Y nada, pues vamos al lío con la de Min Street.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 mazo. Hacía hacía mucho que no lo escuchaba. Hacía muchos años que no lo escuchaba. Pero ahora sí, ahora para seguir escuchando el programa a partir de ahora, hay que tener licencia de armas. por Y ha sido decisión popular. Eh, si tenéis vecinos y les queréis joder, subir el volumen a tope. Que la media horita que nos queda casa viene cañera la gente que dan de mal del corazón, pues ya eso lo avisamos que se vaya a la cama o lo que sea, <risa> baje el volumen por lo menos. Porque esto viene a de huello. Y empezamos con los suicidas tendencias que vamos. Con un principio mítico, mítico este solo, solo de guitarra y Bien. esta medio ahorita creo que tenemos que hablar poco. Venga, dale leña. Y de los suicidas nos vamos a ir a Megadeth y al Dave Mustaine hablando de la muerte y gritándole, no estamos listos para verte todavía, no estamos listos para verte todavía con sus 99 maneras de morir. If I see the morning I would I'll have one more yesterday A day glass from tomorrow Megadeth Megadeth, que este chico lo expulsaron de metálica ¿Lo echaron? Sí, eh. Sí, sí, sí. Por problemas con productos que le podían producir... Alucinación. Hombre, quería poner unas palabras bonitas, pero no. Ya me lo productos tóxicos. <risa> Vamos Pro, a dejarlo así. Productos que... Nocivos para la salud. No, que, que dan espiritualidad... Coño, pues... Y, pues y al al, artisteo y... Pues, mucha el el vino de misa, todo es para espiritualidad, el vino de misa, ¿no? ¿Cómo? Bueno, bueno, 12 menos cuarto. Y hemos dicho que esto hay que acabar potente. Venga, venga, sí, sí. Leña, leña, leña. Pues ahora vamos con leña americana. Con y una seguimos, banda... Pues, seguimos con leña americana, eso ¿no? Eso es, con una banda llamada alda Remains. El, el título se llama Miserismi. Y decir que, bueno, que aparece en varias de sus canciones en la película Shadow 3. Shadow 3. Chógate. Cávate. Oh, buena serie, buena serie de pelis. Una Cávate. saga buena de terror. Y aparece en varias sanciones. Yo Esta me banda. quedo con Despedida de soltero. Es una buena película. Aterriza <risa> oh, como puedas tú. Desmadre la americana, ¿no te jodes? Nos ha jodido. Venga, pincha. ¡Ay, que nos pilla! ¡Ay, que nos pilla! ¡Que sacamos pilla. la canción! ¡Y nos pilla mirando el reloj! ¡Que nos quedan 10 minutos y nos sé que poner! ¡Uf! Teníamos aquí más temas preparados. <ríe> sí, es que pero... se no va el tiempo. Hay que coger más... Tío, esto esto es una pasada. Aquí no tenemos fine eh, No tenemos fin. Pero hacemos bueno, eso como a las 12 horas de Euskadi de ciclismo y tal. ¿Por qué no hacemos una maratón? De sí, sí. Pues ¡El maratón del el metal! ¡El maratón del metal! Podríamos hacer con la siguiente banda, con Slayer. Porque entre los primeros discos que sacaron... El Show No Mercy, Hell of We Running, Blood, Show O sea, estos cinco discazos que sacaron... Que empezaron con eso... Sí, sí, sí, sí, sí. Pero vamos a escuchar algo de, del último. El, del último. Brutal. Brutal. Si veis el videoclip, es más brutal. Y encima la historia... Eh, han unido tres videoclips es El, el concreto es el segundo tema eh, Sobre una fuga en la cárcel es Hay que avisarlo que es muy sangriento Pero bueno, Slayer es Slayer Si no van a ver la sangre, no te preocupes Sí, sí, en el videoclip se ve Lo digo aquí, aquí no. Bueno, no más que en la radio Igual puede sangrar los oídos No, pero Boke quería subtitular la radio no no, pero lo que sí se me había ocurrido es hacer la todas las semanas hacer una recomendación de un videoclip eh, eso, y mira. colgarla en tanto ah, pues la máquina de la Sintilic como en nuestro Facebook y ah, recomendar este videoclip. Pues está muy bien, Boque, está muy bien. Muy, adjudicado, bien cosa, bien adjudicado, pues si queréis os colgo este ahora. Venga. Pero os digo, si tenéis vecinos, no, no les toquéis el timbre, que con esto se van a despertar. Los míos están acostumbrados, no te preocupes. Replentes de Slayer. Eta orain, hogeitamar urteatzea ingo dugu, eta entzungo dugu, lar hogeitamabian, zutagarrik zuen, nazka! Fa bé a ti Y con las notas del Doctor Doctor, los malvados rocanroleros se despiden de vosotros. Muchas gracias por haber estado ahí. A todas, a todos, sus queremos. Pues poco que decir. Más que lo que ha dicho ya en y Boque. Pues nada, hasta el programa que viene. Muy agradecidos por todo. el desvan del rockies sandá está os tira le lo no es una despedida retornaremos el viernes a las 10 amenazamos con volver aquí estaremos hay otra vez matarte